Martes 22 de febrero Si se enojan, no pequen, y procuren que el enojo no les dure todo el día. Efesios 4, versículo 26 Comparto con ustedes un cuento que he leído en una oportunidad y me pareció propicio para la lectura bíblica de hoy. Un día un sabio preguntó a sus discípulos lo siguiente. ¿Por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres que le escuchaban pensaron durante un momento y respondieron porque perdemos la calma. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dijeron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente, él explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados están, más fuerte tendrán que gritar para escucharse. Luego el sabio preguntó. ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca, la distancia entre ellos es muy pequeña. Cuando se enamoran, no hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, solo se miran. Y eso es todo Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen No digan palabras que los distancien más De otro modo llegará un día en que la distancia sea tan, tanta Que no encontrarán más camino de regreso es un cuento tibetano mantener cerca de los corazones de Pilar Montero Tornil. Feliz día. Una reflexión de Mariana Burgler para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.